Una serie de inventos, algunos muy bélicos, otros no tantos, algunos eh, tan llamativos eh, como el autónomata o el barco de palas, eh, diseños eh, bizarros, bizarros, muy bizarros, inimaginables pero fantásticos eh, todos ellos. Leonardo da Vinci, protagonista esta noche en el mundo bizarro, protagonista con David eh, Zurdo. David, eh, muy buenas, ¿qué tal?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 Claro, Italia, las repúblicas italianas, eh, pues era un, digamos una zona totalmente bélica, ¿no? Totalmente por la influencia de Francia, de España en el sur. O sea, era una época y, y un lugar precisamente de Europa pues pues totalmente, digamos, pues dedicado a, a las guerras. Él estuvo a servicio, por ejemplo, de Ludovico el Moro, luego también de César Borgia y, y él lo estuvo como ingeniero militar y efectivamente diseñó armas.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 El mundo bizarro sobre Leonardo da Vinci con una de las personas que más sabe sobre su figura, con David Zurdo. Muchas gracias David por estar con nosotros, ilustrarnos un poquito más sobre ese personaje, sobre el que sabemos tanto, pero en el fondo sabemos tampoco. David, muchas gracias. Un, un personaje infinito que hay que seguir estudiando. Uh -huh, gracias David. Totalmente.